Bah. parece que estamos a la mañana. Mira, mira, si fuera otro día me estaría retando por qué? un por, por algo. Hoy no sé en qué te pasa. Hoy está distinto. Tomé un este... poco el mate. <risa> un poco. No, el mate no se, se no, no se nota el mate en radio. Mira, mira lo que nos encontramos acá. Qué bueno. La PTV L eh, para, por fin para. una porno de Latin petes. American Pay Television Service. ¿Qué hace esto acá? Ah. Pensé que estábamos en contra del sistema en esta radio pero porque la ¿Hay publicidad una, de una una esto mati ahora porque está esto acabó saber lanza una página web y unifica el acceso a los sitios de su paquete no, no la mitad el podcasting con sasha sasha te cuenta de los estrenos sasha nombre de, de yo al que arroba centroamericana <risa> te teléfono diría. 82 Ah, a ver. Star Wars 3. Pará, te de los seats. 82 8204, la línea de comunicación está abierta y se roban los datos de IMDB. Cualquier menester que tenga. A, para hoy va. Tiene el canal, o, como siempre, trucha. Hoy voy a conducir yo. A ver. ¡No! ¡Toca! No, no, no, no toca el papel. Este papel es fundamental para empezar a hablar. Ah, es un Dispar claro. un disparador. Exacto. Porque yo en realidad no venía a hablar de cine o, o, Vos no me defendas, Como el, el de Belgrano. El de Belgrano ¿Qué? es un disparador. <risa> Ese que anda matando gente. Bueno, no importa. ¿Qué Belgrano? Voy a volver ¿El, el grano R. Voy a volver a leer el diario. El grano de, de Buenos Aires, en Buenos Aires. Sí, pero ¿qué, ¿qué, el programa, R? R por eso? ¿qué programa menos de R es el más, el más cheto de R? No te sé decir. Me van a decir, a todo lo que le metes en menos a Fisherton. Ya, ya, Fisherton es un más trucha. A igual, de R R el igual claro. de la tarde. No, bueno, todos conocen ya a esta altura, me imagino, a YouTube. No, Esa página no. donde vos te metes y puedes subir un montón de videos y puedes ver un montón de videitos gratis. Qué bueno. Donde en nadie gana plata. Es más. La gente de YouTube. No plata. ¿Y porque qué ellos? Ganan plata, no sé cómo no, hacen, pero ganan dinero. Son unos altruistas que, que, que les sobra plata y, y decidieron comprarse unos servidores gigantescos con teras, teras no y teros, teras y teros hacen más teros. algo el que visite mucha gente y venga alguien con la idea de esto en algún momento va a explotar y se va a hacer negocio con internet. Claro, Entonces te lo compran te por millones. Exacto. Pero vos nunca hiciste millones con esa página. Unos, y tampoco la gente que te compra. Claro todavía no, en, en algún momento la vamos a hacer vender, esto va a explotar. Es la famosa burbuja mm -hmm. que explotó en un momento, pero no como la gente esperaba, sino una explosión un poco más literal. Buah. Bueno, entonces, todos conoces YouTube. Eh, Además de YouTube, <risa> no sabes, si y está en YouTube. Además de YouTube está Google Video, que es otro servicio parecido. Mm -hmm. Ahora hay uno nuevo, mm -hmm. otro, ya Videos. ya y está ahí y Film, hay un montón. No, pero ya Juvideo no puedes subir los videos o eh. sí. No sé. es un buscador nada más José. no sé bueno dale bueno hay uno nuevo se qué llama rever qué buena noticia nos traes martín Yo se llama rever con dos b cortas, rever sí. Ah, bueno. que salió del, del estado beta el estado beta es cuando están así en prueba entonces ellos no se hacen responsable de nada el sexto mes de embarazo es el estado Exacto. beta también está ahí ah, si, después, te, si te, te sale a ocho meses y no te sale la beta directamente si vos a riesgo tuyo ellos no se hacen responsable por las falla Bueno, entonces, el tema es que acá vos te metes, puedes subir tus videos, ellos los alojan en su página, les agregan al final de video una publicidad. Ah, ahí está. Y de acuerdo a la gente que mira ese video, te después te pez. pagan la mitad de lo que ellos recaudan por publicidad. Que te lo facturan entonces? Menos, ¿Unos bueno, bueno, sí, seguramente te hacen una chantada. Pero YouTube te da cero pesos. Este a lo mejor. <risa> a lo mejor te... No sé, con ganar un peso ya ganas más que en YouTube. Claro. En Ifim te meten publicidades. Sí, pero no te dan nada. Eh, Acá te dan. Acá te van a pagar no bueno. o sé sea, esto depende obviamente de cómo arranque repetir ¿sí? cómo se escribe para entrar se llama es eh, tenés que ir www.one.rever.com o sea, es ah. ree b corta b corta er.com si no se meten a la página a www.yorkipalke.com.ar ahí se meten en el blog y en el blog está el link y hay más información lo que les iba a decir que esto depende de cómo arranque y no. si arranca bien si empieza a ver un montón de gente viendo videos en la página esta. Sí. Van a empezar a aparecer un montón de auspiciantes. Claro. Si aparecen más auspiciantes... Más plata. Aparece más plata. Bueno. da más plata. Vos subís más videos, más gente mirándolo y arranca todo bien. Nunca fui tan feliz. Ahora. Oh, ya ven la mano en los tíos. Claro. Si ah. en el primer mes uh -huh. hay unos cuantos auspiciantes que ponen ¿Cuántos? plata. Claro. Está bien. Pero... Pero no lo La mucho. gente no se mete, no, no suben muchos videos buenos. Claro. Está lo mismo mismos video que todo Boom. Se va pasa? toda la mierda y explota la burbuja de. Qué, qué ganaron la... y, y se joden sí, los fun... de los de Reverb TV. Así que eh, yo les recomiendo casas? que vayan y se metan y vean un par, de, un par de videos, le den unos centavos a algún afortunado. No les cuesta nada, verdad. No viven. les cuesta nada. Y por ejemplo hay hay un montón de tipos que habían tenido videos muy populares que no ganaron un peso con esos videos después sí a lo mejor consiguieron contratos que de esta manera gente bueno, que han visto claro, y millones de y y videos bien. originales no puede subir el gordo Star Wars el Star Wars kid mm. el pibe que hacía malabarismo con, el, con la espada con la espada de Star Wars ese se hubiera llenado de plata el gordo numa numa Uh, Mira, uh, el gordo numa numa estaría lleno de millones y sin embargo no lo no, está. ¿Por qué no le hacemos una entrevista al gordo numa, numa? Porque no, sé. no sabemos hablar el idioma que le hable Ah, bueno y en el blog está el video nuevo. El gordo numa, numa que es un desastre. Así como. Bueno. Sí, sí se cayó la burbuja. La ¿Con, ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? ¿Con qué tema eh, que? Eh, no se te puede sacar el papelito. Vamos a arrancar. No no porque... <risa> Con pasa? qué tema está el video nuevo de Numa Numa? No, está, con ten, un tema, encriptado, hablo, por Dios. No. Con un tema, no sé, es como un remix, no volveré así, tema o muy parecido, muy pero como... que no tiene la gracia. Es como, cómo no dice nada. No hay, qué grande el otro. No, ¿Me prestas es... un peso? Y no sé. Es como Como si al tema Numa Numa hubieran sacado el estribillo. Es que un tema así mediocre, común y corriente como es el. No como el de Numa Numa que era un canto a la emoción musical. Numa una maravilla, una la máxima expresión de la música pop el tema Numa Numa que no se llama Numa Numa obviamente. Dragos de DJ, Dragos de algo. La agostena, bueno, Dedicado parece. a los rumanos de la peatonal, entonces vamos a arrancar bueno. aquí Palki con la banda Switches haciendo No Hero, no ningún héroe. You yeah. yeah. yeah.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 y palqui me pega un tiro Ah, cortina papá <risa> me estaba tirando el tema eh, la sección de tecnología de la nación tiene un informe especial sobre los blogs el nuevo furor de la internet Bien, 411 8204 para que para no criticar mal es una guía básica para el señor de 70 años que lee de la nación y tiene que saber cómo cuáles son las herramientas y los mejores sitios para ir armando su propio blog y pero lo hubiera hecho a los 65 cuando aparecieron los blogs Ya son viejos, 411-8204 es el teléfono, yolkipalki.com, la dirección de correo electrónico y la página web es www Ustedes metan a Palque, donde sea ah, y algo les va a aparecer. Lisandro Machain y la noticia del día. La noticia del día no nos importa más que ir por lo violenta y trata sobre un muchacho Sa en Los Ángeles que fue arrestado. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Por meter chinches. Chinches. Y alfileres. Sí. Uh -huh. No, no chinches verdes, chinches No, no, chinches para, para pegar los papeles en un corcho. Claro. Y alfileres, de que son para marcar dónde le vas a hacer el ruedo al pantalón. Ajá. Las metía en las roscas de sus compañeros. ¿En qué? En las rosquillas. En la, las donas. En las donas, en las esas. Mm. Mm, ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Me imagino! Mm. ¡Ah! ¡En el paladar! Ah. Qué, ¡Qué peligro! con eh. pescado ahí! Claro. El pez por la boca muere. Y el gordo. Para que lo lea El, el, el, el aforismo de hay sonrisas que no son de felicidad sino de un modo de llorar con bondad. Por Cosas el... que se me ocurren a mí leyendo el día. Miramos. Un <risa> empleado. Hoy algo nublado. Sí. Un empleado de una cadena de supermercados en California. Eh, ahí. La se se de la maldad está en California. Todo ahí está el pecado ahí está todos todo. Medellín. Los en Cali. California. ¿Cómo? Sí. <risa> que se divertía rellenando las rojillas con chinches o ah, le, le divertía rellenarla no no lo hacía como anda hacía lindo pinchar re, el, el, el claro. claro como quien dibuja mientras habla por teléfono claro, o, quien él metía chinches hace explotar cuánta, lo, lo, las bolsitas con, con globitos que vienen para proteger los claro. equipos de música por ejemplo cuánta verdad hay en el que dibuja mientras vas a explotar teléfono. colectivitos Claro, es lo mismo, ¿no? que... un pasatiempo, un hobby, Hobbit. digno. Hobby, se dice. Hobbit. Y lo pasa que tuvo la mala suerte de que una de estas rosquillas llegó a ser degustada. Ah, mm, yum, yum, dijo. ah hablando, 700 dólares estaban los discos esos de Paris Hilton adulterados en eBay. 700 dólares, viste. Vos dijiste que hablamos vale? la semana? Claro. Ah. negocio. El que compró oh, ese disco. ¡Qué buen negocio! Nos pagaste 20, mo 20 morlacos y te lo vendés 700. Uno de estos, estas rosquillas llegó a ser degustada en ñami, ñami por un colega y en el supermercado que. ¿El colega de quién? De él se llamaban un colega repositor. Él es mi colega repositor. Ah. ¿Qué comiendo eh, se comiendo si no es que el, no. ¿No es qué? No, no. No. <risa> la cuestión es que resultó herido claro. y lo demandó. Informó sí. la policía. Hizo bien hizo bien demandarlo. Eh. Y sí. No es justo. Es un colega. Eso no se le hace a los colegas y entre colegas, no, sí. No, la, hay gente que.. A mí me molesta que la, la gente que no tiene código. Lo único que no se hacen en juicio entre sí son los abogados, obviamente. Sí se hace. ¿Sí? ¿Sí? Porque no, están faltando ley. No se puede hacer un juicio contra un abogado. Y un doctor puede operar a un doctor. Un doctor puede operar a un ¿Qué doctor. Vos de, entonces. ¿Y un peluquero puede cortarle el pelo a otro? Sí. ¿Y vos podés hablar con otros comunicadores? Claro. <risa> el sospechoso tenía 19 años el sospechoso es el que lo hizo y viste cómo es esto uno trata de lavarse las manos pues seguramente va a aparecer un abogado que va a decir no él no lo hizo es una injuria trabajaba en la sección de alimentos en el supermercado ahí en san diego san no. yo eso al sur de los ángeles claro. y fue demandado después de que su colega decidiera comerse en su descanso porque tiene una escalera claro. el tipo iba iba justo <ríe> rumbo al bazar Y en el descanso decidió comerse uno de esos populares pasteles estadounidenses. Ahora sí ya sé cuáles son, porque me dijo rosca, después le dijiste dona, no, son los populares pasteles estadounidenses. Y claro, a las donas le dicen el popular pastel estadounidense. The popular cake no, no, am, popular. Am, The Popular American Cake. Una película parece Spy. Cake. Pasteles pie. Tras ah, el primer bocado. Claro, torta, ¿sí? ¿Qué, qué boludo que soy, ¿Sí? qué, qué ignorante que soy. Sí. Seleccionó una mejilla, no el paladar. Ah, bueno. Claro. el cacheque. Prefiero la mejilla. Sí, por lo bien. otro te puedes dañar hasta la nariz. Sí. Además te imaginas perdés el gusto. Perdés el gusto a lo dulce, por ejemplo. Te tocó justo el nervio de lo dulce y Mirá, cagaste. O, o, o que te dejes... Ah, pero eso lo tenés en la lengua, ¿no? En en Me importa, importa, pero vos te puedes atravesar eh, la lengua eh, y eh, se te clava no, así. No, no el gesto en porque el no te paladar. está ayudando el gesto. El gesto no, ya no. sé, Por, lo, no, lo, Pero lo... vos te imaginas, la lengua se te clava con una chinche, como cuando apretas un papel contra el corcho, claro. bueno, hace lo mismo, con la lengua contra el paladar. Lo y que, que voy a hacer rica. es que, que eh, somaticen, está, más bien, eh, que tengas eh, un rechazo a lo dulce y lo niegues. Me estás haciendo apología de la boludez. Y sí, La herida bien. es muy ligera, bien. dijeron. Decir, Pesa solamente 3 gramos. Exacto, mira, dos variables ahí. del mismo. Y la persona se va a cuidar por sí misma. Obvio. No va a necesitar de enfermeros, médicos. La RT tampoco responde. Uh -huh, el supermercado o sea, no es más o menos como cuando te mordes la lengua. El mismo <risa> clase de dolor, la misma clase de atención de, médica. Lo de único sí, sí, que la en este caso es culpa de otro, no claro. culpa propia. Está bien, es como si otro te muerde la lengua. Es horrible. Es feo y eso y ah los... pero el final es final ah no tengo que decir <risa> que las autoridades aseguran que ninguna de las rosquillas estaba destinada a la clientela del supermercado ah está bien una no, para consumo Eran la caja ya era esa que tienen en su cocinita ah es el, el, el chiste interno ¿Sí? la típica, oh, oh, oh, típica chance, broma de chanza exacto mí. algo habrá pasado para mí claro. este muchacho capaz que se, se, se le metió con la hermana como cuando nosotros le dejamos gérmenes burlábase a, la, a, a los micrófonos y los que vienen a la mañana antrax. se encuentran con ¡Ah! ¿Te pasó de de antrax. el antrax Y no está mal, de se moda. descubrió la cura va a volver la banda en cualquier momento <risa> el SIDA nunca pasa de moda ojo, pibe, vos que está en la calle y la, la viví de, de joda el SIDA nunca pasa de moda Eso. viste? me enseñó un versito vos que te la pasas de joda, el SIDA no pasa de, de moda como leí la otra vez en una revista de humor no toqué mucho a tus hijos que pueden tener SIDA <risa> y me pareció muy divertido Aguante la revista Humor. Muy bien la ah, revista Humor. Le no sé. eh, mandamos un saludo a Juan Carlos, el director, amigo nuestro. Besos. Eh, qué, qué Juan Carlos. Hola, Hortalino. Qué es? Juan Carlos Hortalino, el director de la Revista Humor. No sé, compañero nuestro. ¿De qué? De, de andanzas, de golf. ¿Cómo? Yo iría a escuchar sí, música, a escuchar un especial. No, no, no me gusta esta parte del bloque. <ríe> Allí, por lo menos. ¿Por qué no lo entendés Claro, ahí claro. está, y pero por qué pasa no, no comparten los mismos grupos de amigos? Claro, bueno está, bueno vení, poco bueno venís a jugar al golf con nosotros. Yo voy a jugar al golf con Harley. Yo yo juego, yo juego. <risa> con, yo juego <risa> ese, ese tampoco lo entiendo. Harley y <risa> Harling. Con Shannon ya no voy más a no. jugar. No está más sano. Bueno, ojalá que se vuelan de por preparaciones. Tenemos Otro tributo argentino. Ese Smiths. Está medio denso, No, el disco de voz lo que viene. Claro. Sí. Agarró una etapa argentina. ¿Cómo vamos a pasar algo de Roman o de... Roman Bass? O un poco de... Ha... Lo tenemos que invitar a Emi. Un poco de... Ay, no, perdón. porque No me gusta. ¿Qué no te gusta? El Norman El Claro. Está muy bien el Norman House, me gusta el House. el House llegó. Bueno, pero esto no es house. In el tributo a los Smiths se llama 15 minutos con los Smiths porque el disco dura menos de 15 minutos. En realidad es un disco chiquititito con cuatro temas que. Ah, apenas alcanza para ser especial. Independientes y después el viernes que Ah, Smiths. claro, ¿so, alcanza justo, bien, ¿sí? perdón, no me di cuenta. Gran Prix <coughs> haciendo Girlfriend in coma y después los emits haciendo el mismo tema. Girlfriend in coma, I know. It's a miracle. Eucarina Masoco Narritó Pamela David Sofía Sámoslo o Jardín Stuart Sofía Gala o Celeste Cid sí? Florencia Peña o Florencia Bertotti, y Natalia Oreiro o González Valeria Lincho, Patricia Sosa Mónica Ayos o Barreto Shulky Palky o Ariel ¿Y Burcico. Sí, has elegido bien Vamos a bailar ritmo fatal De sholki, sholki, sholki, sholki, sholki, sholki, palki Vamos a bailar ritmo fatal De sholki, sholki, sholki, palki Fíjate bien, neno Mija tus pies en el piso Tu baile es cualquiera Sube bienes a radio, déjate llevar Vamos a bailar ritmo fatal De shalki, chalki, shonki, shonki, shaqui, chalki, palki. Vamos a bailar en ritmo fatal. De shoki, shoki, shonki, shoki, shonki, shoki, palki. ¿Cuántas veces soñaron con este aire de libertad? Sube bien esa radio y deja. Va a rotailar, primo fatal, nei shoki shoki shoki shoki shoki shoki shoki patali, a rotailar, primo fatal, nei shoki shoki shoki shoki shoki shoki patali Deportes portes, in jolly patali, bambasta Deportes portes, in jolly patali, bambasta de portes, in jolly patali, bambasta Muy buenas noches queridos amigos, ahora sí si han se arrancamos porque tanta seriedad, tanta solemnidad, tiene un motivo señores, tanta, tanta entereza, porque hablando de deporte tiene estas cosas que nos hacen poner con la sangre helada, y ahora sí si me siento acompañado por la cortina que nos caracteriza, por eso aprovechamos esta oportunidad maravillosa que nos brinda la noche Rosarina, porque nos da la oportunidad de conocer a grandes personajes del saber del deporte, por eso saludamos cordialmente a un grande, a un grande que retorna y como Cuando los grandes retornan, los elefantes se mueren. ¿A dónde irán a morir los elefantes, querido? Queridísimo, queridísimo, queridísimo. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, volví y soy millones, amigo Álvaro. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué has andado haciendo en estos tantos, tantas, tantas noches, tantas semanas en ti, querido amigo? Me fui de vacaciones a las Islas Caimán con unos amigos banqueros y algún que otro político justicialista de la década del 80. Estuviste viendo el cazador de cocodrilos, lo viste morir, ¿es verdad lo que me han dicho? No me gusta hacer chistes sobre ese pobre muchacho que metía en el agua y le hacía frente a esas criaturas tan valerosas, Hay que te... no como estos maricones que juegan al fútbol. Hay que tener cuidado con la raya, mi querido Fabricio. De esta humilde forma empezamos lo que hemos dado de llamar Fabricio no sé tener qué cosa. Cuidado con la raya...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 Tanto para hablar, tanto para ponernos al corriente, mi querido favorito. Tantas emociones vividas, tanto sudor corrido por el charco. Tanta gente transpirando para brindarnos emoción, adrenalina, dopamina y todo lo que nos hace feliz. Tarde tras tarde. Fútbol tras fútbol. Partido tras partido. Pelota golpeada tras pelota pateada. Empezamos con las actualizaciones deportivas al instante. Bienes Raíces, el jugador del seleccionado argentino de básquetbol y de San Antonio Spurse Manuel Ginobili y visitó el predio donde invertirá más de 3 millones de dólares en la construcción de un barrio privado en la localidad balnearia de Hermoso. Mi querido Fabricio, ¿cómo ¿Qué te cae? Es la ¿Qué? Mi querido Fabricio, ¿cómo te cae esta intervención de Manu Ginobili en los mercados de Bienes Raíces? Me parece fantástico, hay que invertir. Esa es una persona que piensa futuro, no como todos esos otros negritos que se la gastan en faropa y en cerveza y de golpe se encuentran con que tienen nada y se llaman burrito Ortega. Pero qué figurita, Centro Estético La Veneciana Bonita, danza clásica, circuitos integrados, todo para el automotor. Y este me es tu viejo colchón y que llevas el último se CD con los ruedos de conejos apareándose. Centro Estético La Veneciana Bonita, embalcarse y tu pungato. Capacidad y Davis, entre este a número uno de Australia, Leighton <risas> Hewitt, inició hoy una, una, una fuerte cuestión de los entrenamientos en Buenos Aires con mirada a semifinal del Grupo Mundial de la Copa Davis. Querido Fabricio, se si viene el chico malo del deporte, aquel hombre que supo gritar cabola a todos los argentinos y decir, toma, toma, Coria, te parece bien que tiene que debería haber estudiado con 12 guardias, está subestimando la seguridad bolarense, está subestimando a los argentinos, nos considera un país tercermundista, Fabricio, contame, contame. Yo creo que nunca, nunca, nunca está de más seguridad, yo creo que tendría que haber más seguridad en las canchas, en los barrios, en los barrios privados, En el río, en la plaza, las calles, los boliches, los bares, seguridad en todos lados. ¿Te parece, mi querido Fabricio? Una pregunta. Tenemos una Argentina feliz. Una pregunta, Fabricio, ¿te parece un dejo de fascismo en cada australiano? Porque el cazador de cocodrilos, si bien no lo era, pero ahí han salido grandes fascistas desde Australia. ¿Cómo quién? Nombreme uno. Schwarzenegger, mi querido, ¿qué te parece? A ver austríaco, amigo Álvaro Usted no sabe mucho de físico-culturismo Usted parece que no tuvo pues, Estos años practicando y dándole los músculos como yo Que gracias a Dios tengo un cuerpo sano Gracias a mi dedicación y esfuerzo. Mientras usted estaba con la raya No quiero ser insistente sobre el tema Pero bueno ¿Y Paul Hogan? Todo bien con Paul Hogan Otro gran musculoso Que supo defendernos de todos esos villanos muy locos Que se llegaron a tomar el mundo Ah, Dios mío La Bien metió con intentado. el mate, la metió con el mate Cherva Mate Fergueras en sus distintas presentaciones Sábado 21 horas en el Centro Cultural Narváez junto a los del Suquía Amate Mate Fergueras, con buen sabor a toda hora Terno local, doblete para los equipos de la Ciudad y Alegría para sus hinchas Con gol del Morenito, Tico Chope, central abatió a Estudiantes de la Plata René Cardoso, conocido como el Paraguayo Vacunó por tres para la victoria de Leprosa ante el equipo cervecero. Así como quien no quiere la cosa, mi querido Fabricio, se han puesto de acuerdo a los equipos locales y han decidido ganar para darle alegría a todos. ¿Ha sido una casualidad ha sido el fruto del esfuerzo o ha sido el fruto de la hinchada que quería que alguien gane, que gane, que gane el equipo rosarino? ¿Qué fue Fabricio? Contame. Sí, así como quien no quiere la cosa, yo no quiero la cosa, yo no quiero que se den esas cosas, eso es falso tristico sobre en, en contra equipos de segunda categoría, es como vender espejitos de colores a los hinchas, no se puede llamar triunfo un gol a estudiantes de La Plata, disculpame, que ganen grande y se dejen de joder. Pero es el tercer y gol de Huanchope ya. Tenga un tipo de otra especie al Rosario y deje al es que haga los goles, me parece que no está hablando bien el equipo, no hay un solo Rosario que puede hacer gol. El paraguayo para es que, también es de otra especie. gente exótica para que haga goles. El paraguayo es de otra gente, otra especie también.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 Gol no, no en del sábado. Próximo pasado el partido Vélez. Colón fue suspendido por una agresión de un plateísta y iracundo ante el juez asistente Horacio Herrero. El agresor hoy será indagado por el delito de lesiones leves dolosas. Volvió Fabricio en los comentarios, volvió la violencia al fútbol que siempre nos alegra. Cuando el deporte nos aburre siempre llega un buen tortazo. Cuando el deporte nos aburre llega de esas cosas que nos entretienen porque la violencia es buena. Pero gracias a Dios, el grande... El que está en el cielo escuchó mi ruego y apareció un hincha justiciero y ahora todo el mundo habla del hincha justiciero, yo creo que esto presenta un precedente, se viene una oleada, una generación de hinchas justicieros que le van a pegar a los hinchas que se portan mal y agreden a los árbitros. me parece fantástico, es hora de que vuelva la justicia a los hinchas, no sé qué opinas. Te... Tenía que estar enmascarado, yo supongo. ¿Te parece correcto que el hincha tuve por mano propia la justicia que no se puede aplicar en la cancha no, y decir, no, bueno, resolver no estas no cosas? No es, es llamarse justicia. Será por mano propia, pero sigue siendo justicia. Y, y haciéndonos un paréntesis, aparte, de, de Google, que los paraguayos son invertebrados y se alimentan de la maleza. En breve sigue investigando regando las plantas los salvamos todos dejando caer casi accidentalmente un vasito de agua en cada una de las plantas de tu país beneficiamos a la industria y así a todos los argentinos. Argentina, un país en serio. Jockey sobre paz, todo el seleccionado argentino masculino de hockey sobre sepe volvió a caer ante Japón por 2 a 1 y quedó en el décimo lugar del mundial de Alemania en el que el equipo de Filtrón se consagró campeón para vencer a Australia por 4 a 3. Hace una semana atrás estábamos rogando porque el equipo argentino llegara al quinto puesto parecía que iba a repuntar, parecía que iban a hacer las hazañas y que para el equipo argentino se iba a poner las pilas y demostrar que no solo las leonas son las adecuadas para jugar sobre el hockey de pasto pero no fue verdad señores, no fue así los hombres otra vez de la mano del mismo hombre que antes hacía brillar a las leonas hicieron que los leoncitos se quedaran con las ganas ¿te parece que no tenemos madera para estas cosas? ¿qué nos falta actitud? ¿nos falta huevo? ¿qué miércoles lo que falta si los hombres tienen el palo en la mano? ¿Por qué, qué, qué, ¿Por qué el hombre no puede argentino jugar al hockey sobre césped? Mira, en mi barrio los hombres que juegan al hockey le decimos señoritas y ahí se terminó. ¡Gimnasio La Nueva Flora! Vení, te hacemos cagar corriendo hasta que renueves toda la flora intestinal. Vení a Gimnasio La Nueva Flora, una fauna de lanzos reaccionarios te está esperando. Patria Mama, Atlético de Madrid venció 4 a 1 Atlético de Bilbao por la tercera fecha de la Liga Española. El punto destacado fue de los tres de los grandes artificios del mundo argentino Maximiliano Rodríguez, Luciano Galete y Sergio bueno. Y otra vez nos estamos haciendo ilusiones con los jugadores que le, que se viene a bueno, que Maxi Rodríguez sigue jugando bien, que ese tal otro va bien, que TV está el West Ham. Contame Fabricio, tenemos que los argentinos hacernos esperanza para el próximo mundial. Las estrellas van a brillar alto. El deporte argentino va a estar en el lugar que se merece. La gente va a vitorear a los jugadores. Vamos Carlitos Seves, vamos. No nos importa lo que haga con tu vida privada. ¿Vos te crees que algún día viviremos ese día, mi querido Fabricio? Me parece que no, y a mí me importa la vida privada de los jugadores, y para más datos, para seguir embarrándola, ahora me enteré que el cunabuelo tiene su cumbia y él canta su cumbia. O sea, ¿qué nos puede esperar, qué nos puede deparar una selección con jugadores que meten un gol y ya tienen una cumbia para cantar? De aquí a cuatro años, ¿qué vamos a tener? ¿Un cuarteto jugando adentro de la cancha? ¿Eh? pero eso las exigencias, ¿Y tiempo, mi querido el tiempo, el Fabricio? El gol, el La gente le está exigiendo a los jugadores de fútbol cada vez más, que sean más simpáticos, que tengan más carisma, que se hagan la trencita, que sean un poco más inteligentes, que sean menos feos, Fabricio. Vos tenés que entender al lugar del jugador que hoy en día tiene que cumplir un papel casi social, casi de héroe, casi de salvador social en una Argentina que se cae a pedazos. no nos queda otra que admirar a nuestros héroes deportistas, porque el deporte tiene esas cosas que nos llenan de orgullo, el país va mal, pero sin embargo alguien que mete la pelota en el arco nos llena de alegría y nos sentimos bárbaros y nos sentimos realizados a través de un negrito de mierda que vino de no sé dónde, a de alegría y parezco Enrique Pinti. ¿Eh? Sos un peronista. Un peronista más, Fabricio. Los sabemos varios. Todo esto. A fines de 70 ni siquiera, eh, bueno, habrías estado en la radio, disculpame, como tu otro compañerito. Le levantas la piedra y sale un peronista, me querido así. ¿Eh? ¿Cómo? levantas una piedra y sale una serpiente o un peronista. <coughs> O hablamos de lo mismo, yo supongo. Si no. Por supuesto, nosotros tenemos código y lo entendemos, mi sí. querido Fabricio, así es la sí, cosa. Te sí, agradezco sí, por tenemos. estar. Y tiro el último dato. Tire, tire, tire nomás. En épocas de verano, los paraguayos emigran a la Argentina. apa, tu investigación va dando frutos. Queremos saber más sobre Cardoso y todos los paraguayos que habitan nuestra tierra. Fabricio, prometeme que para la próxima semana vas a elaborar un informe completísimo acerca de la biografía de todos los paraguayos que han jugado en el fútbol rosarino. Pero ya es un hecho, ya es un deber, es una obligación, te voy a tener una lista completa y bancatela. ¡Ve la banca, eh, mi querido Fabricio! Gracias por estar, buenas noches, que soy con los angelitos, querido Fabricio, gracias por estar, querido. Gracias por hacer de esto un poco verdadero, gracias por hacer de esto un poco sincero, gracias Fabricio por haber sido honesto conmigo, gracias por haber dado a la gente lo que la gente quiere escuchar, sangre, violencia, dinero, todo el terror que tiene el fútbol. El fútbol nos rodea un marco terrible y lo estamos descubriendo cada vez más y nos interesa más saber cómo la gente muere y hace justicia en forma propia, eso es el deporte, el deporte es para todos, para compartir, para construir, para disfrutar, para edificar, gracias por haber estado querido, sigan actualizando cada instante porque el deporte no tiene fin en cada lugar y cada momento que parece que está dormido la gente está jugando algún deporte en su casa <ién pat reviewing indones>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 Hoy tengo noticias de su banda favorita, se los digo por una patina de jabalí. Noticias de música en Yolki-Palki. al baño y quedan los artistas. Uno de los creadores de la música electrónica, Brian Eno, busca mostrar su otro costado artístico relacionado con las artes visuales. El próximo 26 de septiembre, Ino editará 77 million paintings, algo así como 77 millones de pinturas. Un DVD para computadoras que compone esa cantidad de obras a partir de imágenes encontradas en el disco rígido, todo acompañado por su propia música, obviamente. El pack se completa con un segundo DVD que incluye un documental que cuenta el proceso de creación de 77 million paintings y un booklet de 52 páginas con la historia de Brian Ino en las artes visuales. Escuchamos My Baby's On Fire de su disco Here Comes the One Shed. Better throw her in the water, look at her laughing, like a heifer to the slaughter, baby's on fire, and all the laughing boys are pinching, waiting for photos, oh the plot is so beautiful. Go Do your best to change the subject Blow the blow, window blow. Play some assistance to the object Go talk from snip snap Take your time she's only burning This kind of experience is necessary for her learning You'll be my potsum, I could be half the man I used to. They said you were a hot star, and that's what babies been reduced to. <laughs> Ya. Música para gordos Esto es música para gordos Música para gordos Hermosos como yo sí, Otra vez música para gordos sí, yo, yo tengo algo para decirles a todos Es una cocha muy Personal Hoy lo vamos a hacer más cortito que siempre Esto directamente para todas las chicas Que no aceptan los amores de los gordos eh, Vayan a hacerse dar por el culo, putas Escuchen este tema, que es muy lindo Como un palomo en celo Me desvelo por ti Doy vueltas como un trompo Y me rompo Para ti, en medio de mi pecho, los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí. Es para que volemos al lugar que más quieras como un palomo en celo me desvelo por ti de vueltas como un trompo y me rompo Porque sí, si, en medio de mi pecho, los desechos de tu amor me han dejado herido, pero no siento todo lo. Por favor, dime que si, sí. por favor, no es para mi, es para que. ...al lugar... ...que mas quieras... por el arroz integral que te estimula los intestinos. <risas> Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. What you heard You will lie to Sweet heart Sick body part Sick heart Sweet body part Bones, bones, brittle little bones It's not the milk you seek It's the sun Skeleton are home. Where are Otra vez <gry> sin cortina. Está durmiendo, Matías. Pero si parece mi casa esto. ¡Claro! Hacemos ruido de diario. Ahí, ahí. A ver, abrí, Clarina a ver qué tiene hoy de noticias. Nos vamos. Eh, bueno, sí, Billy, nos vamos. Bueno. Nos vamos, pero sí. volvemos mañana. No te pongas triste. Esto si fue quieren, todo. Que descansen bien. Esta mañana, si dios quieren que descansen bien. Tenemos que cerrar con, tengo que revivirlo al topito. Nos vamos. Tenemos para presentarles esta semana el disco de los Young Knives una nueva banda muy interesante que vamos a ir escuchando en la semana y aprendiendo lo interesante que es exacto de, ¿De dónde son tiene un disco nuevo que se llama Voices of Animals and Men voces de hombres y animales son de Inglaterra y eh, el tema se llama The Decision la decisión así cierra el show Palki de lunes hasta mañana de las buenas noches.